el sonido de la ciudad. Radio Gran Rosario 88.9 MHz presenta Desde Rosario, Santa Fe, Argentina comienza Boxeo Planeta 60 minutos a puro box conducen Luis Parapaceli y Damián Casino Todo lo que querés saber del mundo pugilístico lo tendrás aquí en Boxeo Planeta Boxeo Planeta Simplemente hola. El día estaba planteado para el censo. Este censo que tiene mucho que ver con con evaluar cómo vivimos a lo largo y a lo ancho del país para ver qué cosas están bien y qué cosas están mal. Un censo siempre es una evaluación importante para todo gobierno y en todo momento pero eran algo así como a las nueve y media de la mañana y la información más que ser una simple información se convirtió en un impacto que pasó de ser de nivel nacional a nivel internacional porque a la edad de 60 años Murió el ex presidente de los argentinos, Néstor Carlos Kirchner, nacido el 25 de febrero de 1950 en Río Gallegos, Santa Cruz. Dejó de existir en el Calafate, precisamente este 27 de octubre. Fue un político y abogado argentino perteneciente al Partido Justicialista, para ser más preciso al Frente para la Victoria. En la chapa de números de presidentes el número 54 se desempeñó desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre de 2007 sucedió al doctor eduardo dualde quien debía completar el mandato incluso de fernando de la rúa pero renunció antes de antes del tiempo por lo que ejerció su mandato en los cuatro años correspondientes además de los pocos meses restantes del mandato inconcluso del ex presidente radical Néstor Carlos Kirchner fue sucedido en el 2007 por su esposa, por su esposa Cristina Fernández de Kirchner. En consecuencia, se convirtió en el primer caballero de la historia. Actualmente se desempeñaba como titular de Unasur. Fue, entre otras cosas, el propulsor de la cadena Telesur. Y usted que está del otro lado advertirá que la realidad es insoslayable. Hubo cosas que estuvieron muy bien hechas. Hubo cosas que tal vez no quien les habla humildemente cree que el saldo ha sido positivo, desafió modificar cosas que había que modificar, que muchos no se animaron. Lo cierto es que hoy, desde todas partes del mundo, los grandes mandatarios, los grandes periodistas de la política, eh, mandan su, su mensaje de, de sentido pésamo al pueblo argentino, a la familia de, de Néstor Carlos Kirchner, Y por supuesto, el respeto que merecen todos aquellos que se animan a tomar las riendas nada más y nada menos que de una nación, en este caso de nuestra Argentina, tan difícil. Y en ella el respeto por aquellos políticos, al margen de que algunos no prestigian la política, hay otros que sí, que se dedican y le meten para adelante, y aunque los médicos le digan que tiene que aflojar sigue siempre pensando en el que necesita trabajo, en el que necesita una casa, en el que necesita la luz, el que necesita el gas, el que necesita la cloaca, el que necesita mejorar en el barrio, aquel que necesita emprender un gran negocio y que no siempre se puede conformar a todo el mundo. Así empezamos este boxeo planeta y cuando decimos boxeo planeta decimos boxeadores y los boxeadores vienen desde desde los lugares más humildes, desde desde donde se necesita pelearle la vida desde donde se necesita saber que, en lugar de dedicarse a lo ilícito, uno puede hacer una vida digna y elige, en este caso, el boxeo. Con Damián Casino, el amigo del boxeo, quizás el amigo más importante que hizo en el boxeo, eh, estamos compartiendo que esto es Boxeo Planeta y él va a decir sus palabras, va a decir su, su, su saludo, su hola, su buenas noches, como él quiera, va a tirar después los títulos Y yo digo respetuosamente que este programa está dedicado a todos aquellos argentinos a los que les importa la patria. Bueno, muy buenas noches a toda la audiencia. Hoy es un programa distinto. Recién estábamos hablando en la preproducción y, y cuando estábamos entrando aquí a la radio, que está ubicada en Córdoba 955, Galería del Paseo, veíamos llegar ya las manifestaciones que, que se van a agolpar en el monumento a la bandera y sinceramente esto es un, un programa diferente por por la muerte de un ex presidente que eh, como decía vos antes eh, quizás eh, no hizo las cosas del todo bien eh, también yo coincido contigo que ha dejado un saldo positivo a, a la nación uh -huh. eh, y bueno eh, yo pienso que ahora va a venir eh, se va a ver eh, realmente lo que lo que el hombre lo que el hombre ha dejado Eh, ...con el apoyo de la gente... Eh, ...ya en Buenos Aires... Eh, ...se están manifestando también la gente... ...pacíficamente, pero dando... ...todo su apoyo... ...a la Presidenta Cristina Fernández... ...y esperemos que esto... ...fortalezca... ...a la Presidenta de la Nación... ...es un, un trance muy difícil... ...para cualquier ser humano... ...pero... ...sabemos que la Presidenta... ...ha tomado la posta de Néstor... Uh -huh. ...y... Y no quiere dejar eh, en, en vano lo que ha hecho Néstor y probablemente eh, pueda seguir mejorando esto. Eh, quizás para ella sea un camino difícil como lo viene siendo, pero sus convicciones eh, y su, su legado que, que se lo dejó su, su marido es lo que la van a hacer eh, seguir adelante con las riendas de la Nación. Seguramente, y por sobre todas las cosas sosteniendo nuestra democracia porque acá está involucrado también este, una oposición que, que tiene ob, obviamente hombres este, emprendedores, valiosos, luchadores, este, y que necesitamos que todo aquello que se haya hecho bien se continúe y que por supuesto todo aquello que haya que mejorar se mejore, eh, a uno lo pone lo pone bien cuando hay ciudadanos, compatriotas que tienen realmente compromiso. Le agradezco a, a, a Damián, Qué lindo es siempre trabajar con, con gente joven. con el Yo que soy el más veterano de todos. Vos tenés 38, yo canto 59. Siempre digo que cuando veo muchachos como, como Aníbal, que, que está disculpado porque tuvo que trabajar con el censo, y viene Damián, este uno ve en él la carita del pibe que fui. está. Y, y, y precisamente uno, al margen de las ideologías que todos tenemos, queremos que los gobiernos les vayan bien para que ellos puedan vivir bien. O lo mejor este, posible para poder afrontar las dificultades que siempre existen, porque nada es perfecto. ¿Eh? Eh, Damián, si te parece eh, Le decimos a la audiencia Que vamos a desandar algunos títulos este, en, en el día de hoy Como es nuestra costumbre Que vamos a tener, por supuesto, la consigna eh, Y me gustaría que tires la consigna y los títulos ¿eh? Pero cómo no Y después damos el número de teléfono y la vía de comunicación Bueno eh, Cuellar conservó el título de MB Pluma Vamos a desarrollar ese tema Basile eh, y un knockout dramático uh -huh también vamos a estar comentando esa pelea que se hizo en la provincia de Buenos Aires también tenemos la confirmación eh, de Berry y Barrios eh, Barros perdón que se va a hacer eh, en la Argentina definitivamente Osvaldo Rivero ganó la pulseada con el promotor Parameño es... y van a traer la la pelea esa a la República Argentina contentísimo zona tamparro ¿no? no seguro sí. y también eh, Diego Chávez se va a presentar en Capital Federal así es Eh, vamos a estar desarrollando todos estos temas y algo más que siempre sí, nos va surgiendo porque sí. siempre con, con Luis y tenemos la mesa llena de material. Y, y cuando queremos empezar a separar un poquito porque la hora ya se corta. Entonces, eh, bueno, eh, vamos dejando algunas cositas pero siempre tenemos material de, de sobra. Eh, estamos muy contentos con, con Damián porque Damián fue el creador de, del blog que voy a mencionar que es boxeoplaneta.blogspot.com ...porque se incorpora eh, cada día alguien nuevo... Y, ...y esto es planetario, y no es broma... ...porque usted se mete en boxeoplaneta.blogspot.com... ...usted no solamente va a ver que nos puede escuchar por... Eh, ...en la 88.9, Radio Gran Rosario... ...un lujo que tiene la ciudad en la vía de comunicación... ...sino que se incorporan hombres del boxeo... ...de Estados Unidos, de México, de Puerto Rico, de España... ...de Italia, del Uruguay, de todas partes del mundo... Este, y eso nos, nos hace realmente feliz, y por supuesto, eh, nosotros decimos que hoy por hoy, salvo que nos demuestran lo contrario, este es el único programa dedicado al boxeo de Rosario, Gran Rosario, y un poquito más allá. Por eso nos preocupamos con Damián, eh, de, de, que pasen por los micrófonos como lo hicieron Pablito Barbosa, eh, Sebastián Andrés Luján... Este Hernán Guajardo, este Noé, el Oriental, el Carbonero, que pelean un par de días eh, en, en Mexicali y, y, y los que se van a venir, porque tenemos mucha gente todavía. César Cuenca, va, lo vamos a tener también en el micrófono. ¿Eh? Así que estamos chochos. Es así o no, Damián? Sí, vos sabés que lo que lo que viene pasando con el con el blog de que acompaña a este programa de radio es es algo impensado, porque yo cuando sí. creé el blog, que eh, lo lo hice Eh, para poder volcar lo que lo que uno piensa del boxeo la manera de ver el sí, boxeo bueno, que sí, tiene uno desde el, humildemente de lo que uno eh, puede elaborar como como espectador y como sí. en este caso como periodista eh, no, Te lo digo, a, a, además eh, porque vos además porque vos lo practicas sí. lo lo haces en el gimnasio de un capo que se llama Luciano Ploner Este, un maestro un, uno de los animadores del boxeo en la ciudad de Rosario en la década del 80 y, y, y que sabe mucho y vos sí. aprendes muchísimo ahí no, yo lo que me encontré con el blog es con, con gente de lo que me pasaba hoy en la preproducción, te sí. lo comentaba Luis que estaba trabajando sobre el blog, eh, bajando alguna información un poco sí. de, de todo y, y por ahí veo que en, en, en, lo, en los eh, contadores internacionales veo que, que entra gente de España y es claro, una que, que va o, creciendo o, o de otros países sí, y vos decir qué bárbaro que que todo sí, el sí. mundo tenga la posibilidad Ajá. de entrar eh, a su país claro, porque muchas claro. veces la gente que entra del extranjero sí, sí. es gente que se ha ido del país Ajá. y le sigue tirando sus raíces claro. y sobre todo si si pasaste por el deporte claro, de los claro. puños eh, sí. querés estar en el tema entonces por boxeo planeta punto blog sí, sí, te da sí. la posibilidad de ser sí. de interlocutor con nosotros. Exactamente. Entonces quiere decir de que... Vos fíjate que he visto que ha entrado... Me llamó la atención gente de Eslovenia, de Israel, de Guatemala, sí, de sí, Centroamérica. Sí. Lugares eh, impensados. Es algo que como sea. que uno al blog lo, lo llevaba de la mano y ahora camina solo. Y ahora camina solo. Eh, la línea de comunicación es 424-2769. 424-2769 para que opines, para que te des a conocer que estás del otro lado, para que pidas que en alguna oportunidad hablemos de alguna figura en especial. Eh, y por supuesto que ahora viene la consigna y pegadito a los titulares para llevarte la remera que proporciona Olimpia Deportes, ¿eh? gentileza de Olimpia Deportes, el abrazo grande para Gustavo que seguramente debe estar del otro lado y para todo el equipo de ventas. Eh, ...Olimpia Deportes está en Mendoza 1028... ...424 5543... ...es uno de nuestras apoyaturas en lo comercial... ...junto a Recapados Niso... ...junto a Brollo Representaciones Vigía en Rosario... ...y también al Portenito Taller de Calzado... ...ya voy a hablar de ese espectáculo que va a haber en el círculo... ...tenor, eh, que no te pude ver estos días... ...que andé usted con alguna nana... ...vamos a darte un poquito de manija para ese evento tan importante... ...que tiene que ver con, con la música grande, como dicen algunos tiramos la consigna para que el oyente participe como no la consigna del día de hoy para llevarte la la remera gentileza de Olimpia Deportes es eh, tenés que decirlo en una memorable pelea se enfrentaron Marvin Maravilla Hagler y Ray Sugar Leonard se encuadraron en las 160 libras Ray Sugar Leonard un hombre que había estado en una inactividad de cinco años para volver a esa pelea desprendimiento vuelve sí claro rendimiento de retina, vuelve nada más y nada menos que por el peso medio a desafiar sí. al campeón con 11 peleas eh, de, de campeonato del mundo consecutivas sí. a Marvin Maravilla-Hagler, el zurdo. Uno de los más grandes exponentes del boxeo. Yo creo que sí, es uno de mis en preferidos. Su, en su categoría y en todo el universo de categorías. Una, una pelea que la promovió Bob Arum Eh, la pelea se hizo el 6 de abril del sí. año 1987, Pero... en el casino Caesar Palas de Las Vegas. Sí, vos Barun, yo, vos decís vos Barun y yo me imagino peinadita la gomina alguna vez, lo veremos. Pero cómo no, <risas> está ahí, está ahí, igual. Eh, y bueno, la pregunta del día de hoy es entonces, ¿quién ganó esa pelea? Si Ray Juerr Leonard o Marvin Maravilla-Hagler. Decinos quién ganó la pelea y te llevas la, la, la remera. remera. Gentileza de Olimpia Deportes. Así es. 4 27 69 O el mensajito de texto al 156-16-86-86. Tenés que ubicar el nombre, el apellido, tus tres últimos números del documento y quién es el ganador de ese combate entre Maravilla-Hagler y Sugar Ray Leonard. Ahora vamos a un tema musical... Eh, gracias, Damián. Después volvemos y desarrollamos los temas que tenemos eh, en carpeta y le pegamos los comerciales directamente al tema musical. Mm -hmm. Tanto cielo para mí Voy a volar Yo soy un bicho de ciudad ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar Con ese beso Al regresar Cierro los ojos, no imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el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 Corteñito, tercero de calzado manual, especialidad en forrado de carteras y calzados. Mitre 939, Galería Mercurio, local 13, teléfono 155-820-616.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 En Recapados, de cubiertas de camiones, un indiscutido. Recapados, Niso, Sociedad Anónima. 9 de julio, 1893, Casilda. Teléfono, 03-464-426-794-426-818. Boxeo Planeta. 20, 24 minutos, estamos en 88.9, Radio Gran Rosario, esto es Boxeo Planeta, Damián Casino, Luis y quien te habla, reiteramos la consigna, Mervin, Maravilla Hackler o Sugar Ray Leonard. ¿quién ganó? Para ganarte la remera de Olimpia Deportes, tenés que llamar al 424... ...2769... ...4242769... ...o mandar un mensajito de texto... ...al 156168686... ...tu nombre, tu apellido... tus últimos tres números del documento... ...y para vos, ¿quién ganó? ¿Mervin hacker o Sugar Ray Leonard Y ya tenemos tres o cuatro... ...participantes... ...y por supuesto te acompaña ahora... ...en la información, Damián Casino. Bueno Luis, vamos a comentar... Eh... Lo que sucedió el fin de semana Pasado, ¿te parece? Nos metemos en el festival Sí, ¿Eh? nos metemos en el festival Peleó eh. Eh, Cuellar Exacto. Peleó Basile uh -huh. En una pelea Dramática eh, ¿Vos viste la, la pelea de Cuellar? Yo tuve la posibilidad de ver eh, eh, La igualdad entre Fernanda la camionera alegre eh, Y Juliana de Aguiar, la, la muchacha de Brasil Y, y también Eh, vi la pelea de, de Jesús Cuellar. Eh, sí, el invicto Cuellar, el, el jinete del knockout. ¿El jinete del knockout? ¿Sabes por qué le dicen nombre? el jinete del knockout? No, me imagino... Porque le gusta Las... muchísimo el turf. Ah, mira, yo pensé porque estaba subido al knockout directamente <risa> no se bajaba nunca porque ganó No, no, esa es la, referencia la pelea por knockout. Sí, vos sabés que, que Jesús Cuellar, eh, titular de Latino Pluma de OMB, Eh, subió con un peso de 56 kilos 750 enfrentó a Diego José Sañanco de Trelew Chubut que acusó en la balanza 56 kilos 550 esto fue en la escuela número uno de técnica en salto y por supuesto que vimos un combate donde eh, indudablemente Jesús Cuelar le marcó una diferencia en todos los terrenos a Diego José Sañanco, que nunca pudo encontrarle la solución Por ejemplo, algo que a mí me parece muy interesante, me hizo recordar salvando las distancias a Carlitos Monzón y es nada más y nada menos que eh, la apertura de izquierda, muy picante, las que marcan puntos y además le permite conseguir la distancia que necesita el boxeador que sabe que uno de los eh, impactos más valiosos que tiene es el 1-2 y a partir de ahí puede combinar. Creo que el nocaut técnico en la octava vuelta a favor de Jesús Cuellar fue indudablemente la consecuencia de lo que venía sucediendo desde la primera vuelta. ¿Eh? Una notoria superioridad de Jesús Cuellar sobre Diego José Zañanco y por supuesto este 14-0 con 11 nocaut que tiene ahora en el palmarés Jesús Cuellar obliga a seguir consiguiendo oponentes de mayor fuste, de mayor calidad para permitir soñar hasta dónde puede llegar Jesús Cuellar. Obviamente no siempre todos los combates son perfectos de quien en este momento le toca ganar. Pero creo que camina bastante bien el ring... Está bastante bien afirmado a la hora de tirar los golpes. Tienen buen recorrido. Por supuesto, siempre hay que ajustar algún que otro detalle. Así que ese combate lo vi eh, como que el jinete del nocaut hasta ahora no encuentra a quien pueda superarlo. No son muchas peleas, pero 14-0. 11 nocaut es un muy buen palmarés. Sí, sí, quien le hizo una pelea bastante dura fue eh, Tapia. Rosendo Tapia, el sí, argentino. Sí, señor. Lo sí, tuvo señor. sentido, sí, no, lo, Tapia, tuvo, sí. Sí, lo tuvo por sí. el suelo. Y, bueno, un poco favorecido por el árbitro en esa pelea, la pudo sacar adelante, pero sí. eh, sin duda que lo favoreció el árbitro. Eh, un hombre que está en, en, la, en la escuadra de Mario Margocián. De Mario Margocián. Mario Margocián le, le está mm. tratando de llevar la carrera. Eh, como siempre decimos, eh, hoy por hoy el boxeo en la República Argentina se está manejando eh, un poco a veces al, al nivel... Eh, extranjero, pero eh, no se, no acá no tienen los oponentes que tienen que tener, para cuando el boxeador le toca salir, estamos siempre volviendo sobre un poco lo mismo Ajá. de los títulos la, la, latinos, que por ejemplo en este caso que tiene eh, Cuellar, el título latino Pluma OMB, en este caso bueno, lo defendió con un boxeador un púgil sí, sí. eh, aguerrido pero que no tiene el nivel de oposición que puede llegar a tener eh, algún eh, otro boxeador extranjero. Por supuesto. Entonces muchas veces eh, le toca defender los títulos latinos con boxeadores extranjeros y se le complica al pugil argentino. Eh, es cierto, al que no se le complica mandar me un mensajito de texto y, y le agradecemos muchísimo por el buen gusto que tienes, eh, Altano. Dice hola cómo están, eh, gracias por la remera, saludos Altano. Para él ganó Maravilla Hagler. Eh, Tano, gracias por estar del otro lado. La verdad que nos hace sentir bien cuando sabemos que, por ejemplo, desde Capitán Bermúdez, San Lorenzo, de Villa Gobernador Galvez, de Chisortu, de Zona Sur, de Barrio Tablada, y algunos de aquí de, de, de la zona céntrica, este... Se van acoplando a esta propuesta que es Boxeo Planeta. Quiero comentarte que en salto, previamente, Fernanda la Camionera Alegre, con un palmarés de 7-1, 0-4 por la vía rápida, había enfrentado a Juliana de Aguiar, brasileña, que venía con 4 ganadas, 4 perdidas y 3 no cago en su haber. Esto fue en la categoría superligero ligero. Pero sorprendió Juliana de Aguiar. En realidad, yo comparto lo del el empate. Eh, lo que sí me gustaría charlar es... este. ¿Por qué los tres jueces marcaron tarjetas totalmente opuestas? ¿Eh? En una ganó Alegre, en la otra ganó Aguilar, y la otra fue empate. Sería bueno un congreso de, de jurados... Sí, vamos, eh, vamos, vamos a tener la palabra amar, de, eh. de, de Chiche Leonard para eh, eso. Lo vamos a llamar a Chiche sí. Leonard. Uno de los que en realidad... Este, si el boxeo es un deporte de apreciación, como decimos habitualmente, bueno, en el caso particular de Chiche es uno de los que mejor observa el boxeo, uno de los sí. mejores en cuanto a, a, a fallar combate. Es, es poco probable que, que, que erre alguna de las peleas, pero eso lo vamos a tener más adelante. Damián. Sí, también tenemos en la misma velada a Néstor Jesús El Potro Bataglia, que pesó 78,50 kilos, con un récord de 13, 2 y 6 nocaut derrotó al oriundo de Rojas. Lucas Damián, el Príncipe Molina, que pesó 77 kilos, 750, y venía con un récord negativo de 7,20 y 4. Eh, perdió por puntos eh, en fallo unánime tras cuatro asaltos. Bien. ¿Hacía un año y medio que no combatía Néstor Bataglia? Sí, una inactividad de... Uy, importante. Pralo, wow. sí. Un día tenemos que hablar, porque es así esto? y ese es el, el, el problema que tienen algunos boxeadores que por ahí Chucho no tienen, tienen no tienen peleas y cuando lo llaman lo llaman a hacer peleas difíciles y le cuesta pero la, la pelea más trascendente de de esta velada me parece Luis y a colación de del entrevistado que tuvimos en en el programa anterior eh, amigo ya de boxeo planeta nos referimos a Hernán Guajardo sí, ¿eh? seguramente creo les... que en árbitros le saca está un escaloncito arriba de Basile que no es poco sí, parece, es coincido, coincido, yo, coincido ¿eh? con, con vos eh, Luis es hoy por hoy el árbitro que más timing tiene más está cerca de, sí. de lo que de lo que está pasando en el cuadrilátero y, y hablábamos justamente de de la pelea de de Briggs y y, Clisco. y, Briggs y, Clisco, exacto. y bueno hablábamos sobre sí. el, la protección del del boxeador ya sí, sí. Eh, cuando cuando se llega a instancias de, de, de golpes tan contundentes, mm. de, de una pelea dura, eh, hablábamos de, de parar la pelea Brick, que había terminado muy mal, hospitalizado. La volví eh. a ver y me quedó grabado lo que dijo Hernán en estos micrófonos de Boxeo Planeta, eh, había que haberla detenido en la séptima vuelta. Sí, seguro. Es una pelea que se tendría que haber terminado antes de lo que terminó, lamentablemente, sí. bueno, eh, Brick ya está recuperándose, Eh, actuó el, el seguro Del Consejo Mundial de Boxeo uh -huh. que, que le brindó todo el apoyo a, a Janon Briggs Y bueno, con respecto a esto Habíamos tenido la palabra de Hernán Guajardo Y nos había dejado En, en el sí, programa que él iba a estar conduciendo eh, La pelea entre eh, el, patón el, el patón Basile y el Enfrentando brasileño. al brasileño Marcelo eh, Luiz do Nascimento el, eh. el, el martillo Apodado el martillo La verdad sí. que el golpe que tiró Eh, fue sí, fue martillado sí, sí. sí, eh, Bueno, el patón Basile Pesó 123 kilos 850 gramos Venía con un récord de 48 eh, 5-1 con 23 Knockouts uh -huh. y, y el invicto brasileño Pesó 103 950 Y venía Con un invicto de 13-0 Y 11 por la vía categórica sí, sí, Un noqueador, sí, sí. si se quiere sí. Estamos hablando Bueno Eh, yo en el blog eh, eh, hice una, un artículo respecto de esto y bueno, estamos muy lejos de los pesos pesados que hemos estado acostumbrados a ver en otras épocas, eh, con peleas como... Yo te diría My que Tyson, distancia eh, abismal. Sí, ¿Eh? Eh, una, una, hay una portada ahora de la revista... Rinsay, la, la número 146, que también... La de Carlitos eh, la... Sirusta. Sí, Carlitos Sirusta. Recomendamos, recomendamos. Y recordaban la pelea de Mohamed Ali y, y Frazier. Joe Frazier. Y están, si vemos estos boxeadores y queremos tomar un parámetro para compararlos uh -huh. con estas peleas sí. que vimos, estamos a una, a una distancia no, no, no, no, enorme. Mencionamos dos de los más grandes, de los más granados de la categoría máxima, sí. pero podríamos hablar de Larry Holmes, de Vanderhoof y como sí. dice este Michael Buffer, ¿Eh? George Foreman, eh, pero no, no, más en el presente sí. Lennox Lewis, Lennox Lewis, eh, sí señor, boxeadores que yo digo que si eh, la mole moly le duró un round a, a Vitali Klitsko, sí. eh, imaginemos que cuánto le podría haber durado el patón Basile sí, a un sí, Lennox sí. Lewis. Sí, sí, pues sí. sabe que el otro día estuve viendo cuando uno puede mira un poquito de, sí. de box por internet ¿sabes qué que fue con mi hijo el sábado ah, <risa> sí. tuviste pues sabes que me llamó la atención porque vi una pelea eh, de Lennox Lewis eh, antes de que fuera campeón del mundo y peleó con con este boxeador que ex boxeador, ahora manager de la de la mole Molly eh, bueno no, no recuerdo el nombre Ajá. que está un poco promocionado en Tinel y ahora Eh, bueno, ya vamos a recordar el nombre y lo que duró, duró un suspiro, un suspiro, sí, un suspiro. Sí, un suspiro. Por eso digo, eh, salvando la distancia, sí, sí, vamos a sí, analizar sí. la la que, pelea que, del que, patón Basile, entonces con sí. con el brasileño Nascimento. O, o, ¿O me dejas que haga? sabes ¿Cómo hacer una cosa así? Te voy a presentar. Pero cómo no. Te muchacho, me sabe tanto, Presentación. Pero, pero cómo no te vas a merecer esta presentación. El comentario del combate en la categoría pesado que sostuvieron Gonzalo El Patón Basile Marcelo Luis Nacimentos de Brasil está auspiciado por Olimpia Deportes Mendoza 1028 y está a cargo de Damián Casino. Bueno, en una pelea eh, El Patón Basile entró como muy aletargado muy lento y frío y el, el boxeador brasileño lo tomó con una izquierda rara en el golpe que tiró. Vos sabés que estuve tratando de analizar y viéndolo en cámara lenta el golpe es una izquierda que viene con eh, tipo un boleado de izquierda pero en descendente y con, con combinación eh, de cross una mano rara, no es una mano eh, de compacto a knockout pero lo tomó justo en el mentón sí, sí. cayó Basile, el patón Basile, el, el apoyado por camioneros cayó desmayado Sí, sí. Eh, Hernán Guajardo eh, estuvo perfecto con todo hasta cinco y dejó abandonó la cuenta rápidamente pidió eh, requirió los médicos sí, sí. de turno para que eh, actúen rápido se le se le puso oxígeno porque el hombre le costó reaccionar le costó muchísimo, muchísimo reaccionar sí. después tuvo que ser trasladado eh, Diego Moreno desde Buenos Aires me comentaba que se hicieron presentes en el hospital a ver cómo andaba todo, porque uh -huh. había habido un susto grande. Eh, sí. Pero a lo que vamos es eh, a cómo cuidó Hernán Guajardo y qué importante y qué seguridad siente un uh -huh. boxeador cuando lo dirige Hernán Guajardo. Vos sabés que si tenés la mala suerte de perder por nocau porque está dentro del boxeo, te puede pasar. Es un nocau sabemos que es un accidente. El que busca el knockout no lo encuentra y el que no lo busca generalmente lo encuentra. Es cierto. Entonces... Eh, sabemos de que Hernán Guajardo hoy por hoy está teniendo actuaciones muy buenas y sobre todo eh, con los pesos pesados y bueno, llegó a la cuenta de 5 paró la cuenta, enseguida subieron los, los, los paramédicos, lo atendieron se recuperó, se, después de 10 minutos una, una fue algo bastante, un trance difícil para, para, para todo el mundo pero eh, después se recuperó sí. bien, se le hicieron eh, todos uh -huh. los estudios correspondientes, tomografías computadas y, y le La verdad que salió todo bien al a Patón Basile, pero eh, fue un knockout para pensar y, y replantearse... De que, eh, claro, de la que se boxeo. puede sacar eh, dos conclusiones. Es decir, queremos ver a este brasileño con alguien de mayor fuste, que no será precisamente argentino porque no lo sabe. Pero queremos que Gonzalo el Patón Basile, eh, si él me preguntara a mí, como la última persona en la tierra... ¿Qué es lo que me sugiere? Yo le diría que vaya con la mole, mole a estos programas de entretenimiento donde están Real, Tinelli y compañía y haga un lindo show. Porque me interesa, por lo menos a mí me interesa que el boxeo no sea protagonista de alguien que no no, no es 100% profesional y me interesaría que cuide su vida. Claro, él debería también decir este, si me están aconsejando bien, me están sugiriendo bien. Pero ojalá, ojalá que deje porque no... No, no le veo futuro, no creo que sea necesario... No, un hombre este, que se presentó con 20 kilos más manera. que sí. los hablando ¿no? de 123 kilos, cuando bueno. eh, los boxeadores pesados de, de elite de, de los Estados Unidos, eh, Mike Tyson sí. en su mejor momento, sí. entraba con 97, 98 kilos, sí. eh, Lennox Lewis con 103 kilos. Eh, presentarse a pelear con 123 kilos... Se lo veía, se lo veía con un abdomen sí, sí, sí, sí. muy voluminoso. Muy prominente, sí, muy prominente. No, entonces... Pero bueno, esto es más o menos lo que hemos visto, la apreciación que nosotros tenemos sobre el último Festival de Salto. Falta todavía eh, recordar el, el, el boxeador de, del día de hoy, de Boxeo Planeta. Falta un poquito de cronología en cuanto al boxeo internacional. Eh, falta lo que viene. Eh, y por supuesto, 424 24 eh, 26-79 y 156-16-8686 para mandar el mensajito de texto, Mervyn Hagler o Sugar Lenner. Nombre y apellido, últimos tres números del documento, y quién ganó ese combate. Esto es Boxeo Planeta por la 88.9, Radio Gran Rosario, el único programa de boxeo en Rosario y alrededores, y por supuesto, no te olvides, si querés saber qué es lo que pasa en el mundo del boxeo, boxeoplaneta.blogspot.com, Damián, muy gentilmente, Nos complace con este tema Le pegamos los comerciales y después volvemos Nuevo es este cielo, es nuevo para mí Dos torres cayeron, lo siento por ti En fin, no hay nada nuevo, ni más antiguo que el sol Son dos pibes haciendo el amor En las bocacalles, en un callejón En 9 de julio, en Rosario, en New York Deme bir öpücük la boca y no me digas que no Vas a ver anlatacağım. se pasa el dolor şeyi inanmıyorum. Hiçbir şeyi inanmıyorum. Hiçbir şeyi inanmıyorum. Planeta. En Zona Sur, agente oficial vigía es... Brollo, representaciones. Sánchez de Bustamante, 197, Rosario. Teléfono, 462-0349. Móvil, 154-68-3340. Móvil, 154 -68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 En Recapados, de cubiertas de camiones, un indiscutido. Recapados, NISO, Sociedad Anónima. 9 de julio, 1893, Casilda. Teléfono, 03464 426 794 426 818 Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. Muy bien, seguimos en Boxeo Planeta. Vamos a tener que hacer, como dice Amílcar Brusa, vamos a tener que tirar un poquitito más para poder consolidar, este, llegar al final con ciertas pretensiones de ganar la pelea. Mira, déjame dar, hacer un chivito, mejor dicho. Eh, el porteñito, eh, calzado. Si vos tenés un problemita, bate, lo arregla, te arreglan los bolsos, te arreglan las valijas. Eh, Manolo Vélez tenor. Le gusta el boxeo, este no, arregla arregla zapatos, carteras y bolsos Resulta que el próximo jueves 28 de octubre, a las 21 horas, en el Teatro del Círculo, se va a presentar la novena sinfonía coral de Ludwig van Beethoven, el coro Jockey Club de Rosario, donde participa Manolo, el coro polifónico de la Universidad Nacional de Rosario, los directores son Francisco Maraño, la orquesta sinfónica Centenario se va a hacer presente bajo la dirección general de Fernando Ciraolo. Van a ser... 140 integrantes sobre el escenario y viene gente nada más y nada menos que del Teatro Colón. Reitero, novena sinfonía coral de Ludwig van Beethoven, el 28 de octubre, 21 horas en el Teatro del Círculo. Cumplí contigo, Manolito, tenemos que compartir un café. ¿Eh? Eso por un lado. En segundo lugar, reiteramos, eh, Sugar Lena o Mervyn Hagler. Mervyn Hagler o Sugar Ray Leonard. Esa es la consigna del día de hoy. Eh, faltan 5 minutos, podés seguir llamando al 424-2769 o mensajito de texto al 156-16-8686. Si te enganchaste tarde, en la apertura hicimos mención de eh, que hoy no es un día más. Eh, ya no está con nosotros a los 60 años de edad. Falleció Néstor Carlos Kirchner, el expresidente de los argentinos en el período 2003-2007 y actual titular de UNASUR. Damián, lo que quieras agregar. Sí, como decíamos antes, hoy hicimos un programa diferente eh, a, haciéndonos eh, mención de, de, este, de este fallecimiento y el apoyo a, a nuestra presidenta, a Cristina Fernández y a toda su familia para que, bueno, Eh, se pueda llevar a, adelante este, esta lamentable pérdida uh -huh. que, que ha dejado sin un luchador eh, que venía haciendo las cosas bien para estos lados como se dice para latinoamérica sí. Sí, con un presidente de una sur y quizás eh, un presidente diferente, alguien que que cambió la manera de, de acercarse a la gente. Él eh, sin duda se estuvo al lado de la gente y dejó como, como quien dice de lado los consejos médicos si se quiere Porque tenía aconsejado de alejarse de las presiones políticas y las presiones uh -huh. que venía recibiendo Pero el hombre murió en su ley Así es, y tenemos que hacer hincapié que nadie es perfecto, nadie es infalible, eh, hizo cosas realmente importantes, algunas otras cosas no le han salido tan, tan bien, en otras a lo mejor se demoró, en algunas generó eh, indudablemente en la población cierta disconformidad, pero construyó política, construyó política caminando durante mucho tiempo, una historia fantástica con su mujer, encontrarse con la mujer de su vida, estudiar, recibirse, militar, y que, que digamos militar en, en, en, en la juventud peronista, y, y llegar a ser presidente realmente ambos es eh, como quien me dijeron me dijo un amigo que precisamente no es que yo soy de película la historia de esta gente bueno eh, yo también tengo mucho respeto por todos aquellos que hoy forman parte de la oposición que tiene una propuesta y que también dependemos mucho de una oposición que esté a la altura de los acontecimientos sí. nos seguimos metiendo con esto que está vinculado al boxeo si vos me permitís le recordamos a los oyentes que Sergio Maravilla Martínez, en la categoría mediano titular del Consejo Mundial de Boxeo, el 20 de noviembre tiene la revancha con Paul Williams. Y el 6 de noviembre, ¿qué pasa en la eliminatoria Federación Internacional de Boxeo? Se va a enfrentar eh, Lucas Matiz eh, con Zab Yuda, en una pelea sí. durísima Así y trascendental para, para el boxeador eh, chubutense, ¿no es cierto? Mm. Eh, Lucas eh, pasando... Esta pelea ya tiene serias chances de pelear por el título del mundo. Seguro. Eh, me dijiste que estuviste surgando en la información y que Amir Khan, el inglés, que el do, el 11 de diciembre va a combatir con Marco René Maidana, el oriundo de Margarita, provincia de Santa Fe, el chino en, en el ambiente, dijo algunas cositas, ¿qué dijo? Sí, sí. Eh... Amir Khan eh, estuvo hablando, como quien dice acá por estos lados, de más. Uh -huh. Pero él se tiene mucha fe, dice que es un boxeador... Eh muy rápido para pelear con con nuestro compatriota Marcos Maidana sí. y que que bueno que no o sea que Marcos Maidana sea un boxeador aguerrido y duro a él no lo va a complicar para nada, Ajá. al contrario, quizás él dice que Maidana va a recibir más castigo de lo que ha recibido en otras peleas porque lo va a traicionar su temperamento y va a ir a sí, buscar sí. la pelea, ir a buscar el nocaut y él con su velocidad de piernas y manos, él le va a dar un castigo innecesario, es lo que dijo. Bastante duras las declaraciones. Sí, sí, Marco sí, sí, Maidana sí, dijo sí, que sí, él va a salir, como siempre, a hacer su pelea sí. y que, o sea que... Él, él, él va a salir a buscar... Sí. Como no no quiere respetar a veces lo que le dicen los rincones, que boxee y que esto y que lo otro. No, él dice que va a salir... Eh, a buscar la mano mm, Y que en los 12 rounds En algún momento va a tener la posibilidad De colocar la mano como lo hizo con Víctor Cayó Como lo hizo oh. con eh, eh, Chop Chop eh, Corley sí, sí. Y que los tuvo a los dos eh, Por el suelo Sin Y duda. que con Amir Khan va a pasar lo mismo Esperemos que sí por el bien del Recordamos que el 13 de noviembre hay cito nomás El filipino Manny Pacquiao con Antonio Margarito Y hay uno que se escapa eh, Que está haciendo uso de la velocidad de sus piernas, que Floyd Mayweather. Y se escapa, no sabemos hasta cuándo, si definitivamente o un día se decide y pone la carita este, el Priti. ¿Eh? No eh, creo que se pueda dar medio, esa pelea, difícil, ¿no? Luis, porque ya lo dijo Fred Roach, que es el técnico de Manny Pacquiao. Manny Pacquiao está más cerca de la política en Filipinas que Ajá. de su actualidad en el boxeo. Bien. Eh se ha complicado un poco la preparación vienen un poquito retrasados en, la, en declaraciones Freddie Roach eh, venía manifestando que no está del todo bien la preparación como él quisiera pero que que van a llegar en, en, bien pero no como como él quisiera como ha llegado a otras peleas es decir que el hombre está más cerca de del retiro que de pelear con Floyd Mayweather bien una cortita eh, vos me dijiste que no lo viste y nosotros somos en ese sentido muy exigentes No comentamos lo que no vemos. Y si vos ves una pelea, la comentás vos. Y si yo vi otra, me toca a mí. Yo vi Dimitri Pirog hace unas semanas atrás. Es un ruso letal, categoría mediano. Tiene un palmarés de 16 peleas ganadas, de las cuales 3 se lo hizo por la vía rápida. Lo pulverizó a Daniel Jacobs, o Jacobs, de los Estados Unidos, en la quinta vuelta. Tiene un boxeo clásico. Es muy potente. Tiene una cintura maravillosa, Reitero, Dimitri Pirog. Vamos a ver cuándo se vuelve a presentar para tenerlo este, presente. Ya está. Ya está, ya cuento, está la ganadora. Que Luis, yo, después que vos me cuentes, yo tengo la ganadora de eh, esta noche. El viernes 29 de octubre en el gimnasio municipal Mexicali, Baja California, México, sí. se va a estar presentando un hombre que estuvo... En los, en el, micrófonos, sí, de en los micrófonos de Boxeo Planeta. Sí, en eh, de Planeta, Noé Tulio González. Bien. Eh, así que, no es. si nos estás escuchando desde México, el apoyo de, de aquí, de, de Rosario, y, y, y la mejor de las suertes para esta pelea trascendental, también para tu carrera. Eh, es una programación de Samson Lecowicz, y se va a estar presentando Noé Tulio González, eh, enfrentando a Antonio Arás. Bien. En una velada que se va a estar televisando por la cadena 3 de México. Y también tenemos lo que va a pasar... Eh, te lo tiro rapidito, Luis, porque... ¿Puedes a nivel siempre, nacional? Claro, me gusta decirle a la audiencia el, lo que va a venir eh, a nivel nacional para que lo puedan tener... Eh, y lo puedan... Agendado, Agendado claro. Porque es lindo, como te decía Muchas veces uno llega el sábado de la noche sí. Y se sienta eh, sí. Ya por ahí la familia se fue a descansar Y quiere ver el boxeo Porque generalmente es eh, tarde La, es la transmisión tarde, Entonces tomas un cafecito sí. O quizás un, una latita de cerveza un... a que Yo sé a quién vas a invitar A ver y... Yo digo el palmarés y vos decís nombre y apellido Yo tengo 15-0 12 por fuera de combate Uh, es un, es un, un noqueador también ya sí. eh, Bueno, se va a estar presentando a Diego Gabriel Chávez uh -huh. En una jornada boxística Que se va a realizar en el club atlético Vélez Arfield, de Capital Federal Diego Chávez de la escudería de Mario Margossian uh -huh. Todavía no tenemos el rival Confirmado porque había un primer rival Y se bajó por una lesión y se le está terminando de buscar el, el rival que se complica siempre porque estos noqueadores nadie los quiere pelear sí, entonces sí. esperemos que sí. no se traiga uno de último momento claro. como eso brasilero o sí, ese sí, un que, que donde uno dice acá no hay equivalencia eh, que, claro que viene claro. de la inactividad se termina sí, con sí, un nocavón en el primer round y la gente no se merece eso no se te merece merece cuento eso? rapidito sí. las preliminares bueno venga eh, Maximiliano Márquez Eh, Maxi Márquez estuvo Mar. aquí por, por Rosario peleando, boxeador que viene muy bien, tuvo una, una carrera eh, amateur buenísima, estuvo en la selección. Maxi Márquez entonces se va a estar enfrentando a Diego Gabriel Loto a 6 rounds en la categoría Super Gallo. También Arnaldo Benítez se estará enfrentando a Alexandre Batista de Brasil, uh -huh. eh, lo que hablábamos de los brasileros antes, a 4 rounds la categoría Mediano, en la uh -huh. categoría de las 160 libras, Luis. Y Oscar eh, Coco Núñez se estará enfrentando a Ángel Aguirre a 4 rounds en la categoría Super Ligero. Y por último, Cristian Haga se estará enfrentando al púgil Gustavo Ríos a 4 rounds en la categoría Super Welter. Esto va a estar televisado por eh, Tays Sport el sábado 30 de octubre a partir de las 23 horas. bueno espero que sea un festival este, entretenido. Sabe quién se va a estar presentando en Mendoza 1028? Ahí casi esquina San Dígame, Martín. Dígame, compañero. ¿Quién ha ganado? Adela Escoto. Perdón, ¿Qué? no, no. Adela Escota. Escota es un apellido de fútbol. ¿eh? Del gringo Escota, en la época de San Lorenzo de Almagro. Los últimos tres números de documentos, 957, y es de Capitán Bermúdez. Uy, pero que alcance. Bienvenido, qué Capitán Bermúdez. Ahí tengo un amigo, Hernán Fani, un relator con el que trabajo en LT8 este, los sábados por la tarde cuando juega Central Córdoba. Eh, gracias por participar, Adela Escota. Último tres números, documento 957. A partir del viernes podés pasar por Olimpia Deportes, Mendoza 1028, a retirar la remera. ¿Eh? Es la ganadora de esta noche, porque ¿quién ganó esa pelea, señor Damián Casino? Esa pelea la ganó Ray Jugar Leonard. Muy bien. Un beso grande para vos y para todos quienes se comunican y participan, eh, y también lo tienen que hacer para. Si eh, te hubiese preguntado sí. antes de esa pelea, ¿para quién ibas? Y yo iba para Marvin Maravilla, yo también. Porque yo si me tenía que jugar por uno de los dos, me iba por Marvin Hagler. Fue eh, una pelea eh, muy pareja. Eh, no, eh, Marvin Hagler después de esa pelea se claro. retiró porque no estuvo en desacuerdo con el fallo sí. y se retiró a los 32 años del boxeo estando en su esplendor porque Bien. no él no merecía perder esa pelea. Era una pelea de empate. Recordemos que hacía cinco años que Sugar Ray Leonard no combatía. Ese era uno sí. de los argumentos por los cuales uno estaba a favor de, de mervin Maravilla. Cuento también cuento cortito, sí. Luis, eh, incorporé en el blog... Eh, vas a poder eh, escuchar todos los programas de Boxeo Planeta Ajá. en radio. Vas eh, a poder disfrutarlos también en nuestra eh, página en boxeoplaneta.blogspot. Eh, vas a tener eh, siempre tu programa grabado. Y si no tuviste tiempo de escucharlo y un amigo te dijo, te perdiste Boxeo Planeta, y bueno, te vas al blog Seguro. y lo tenés. Lo y ahí tienes toda la información. Eh, agradecemos enormemente el apoyo de Olimpia Deportes de Recapados Niso, del Porteñito, Taller de Calzado Manual, de Brollo, Representaciones, Vigía en Rosario. Eh, realmente muchísimas gracias por prestarnos el apoyo. Eh, esto ha sido Boxeo Planeta, aquí por la 88.9 Radio Gran Rosario. Agradecemos mucho a Damián, que estuvo la gentileza de ponernos en el aire. Y por supuesto, quédate, quédate porque ahora viene eh, Clásicos Inmortales. ¿eh? Es un programa valioso vinculado... ...a la música grande... ...y le vamos a dejar acá... El, el, ...el folleto que dice... ...Novena Sinfonía Coral... ...de Ludwig van Beethoven... ...que se realiza el jueves 28 de octubre... ...hora 21 en el Teatro del Círculo... ...Boxeo Planeta... ...se despide mi amigo Damián Casino... ...bueno Luis... Eh, eh, ...muy lindo programa... ...y un saludo a, a toda la audiencia... ...y nos estamos viendo en el próximo Boxeo Planeta... ...nos estamos viendo... ...y a todos aquellos que valoran la Argentina que tenemos... Eh, les decimos que el respeto eh, por la gente que en la política hace lo posible porque vivamos un poquito mejor, siempre tiene que estar latente. Algunos le hacen daño, pero otros le hacen bien. Y creo que Néstor Carlos Kirchner está en los que en realidad, eh, allá por el 2001, nos sacó de un embrollo terrible. Un abrazo grande, que tenga usted muy buenas noches. Muy